メロメロは家に住んでるよ。でしょでしょでしょで s ょでし a でしょでしょでしょでし u でしょでしょでしょでしょでしょでしょでしょでしょでしょ Yo no voy a olvidarme de quien caminó conmigo Aunque si lo estuviera vivo sería otro mi destino Discreto como el papa p a poder hacerlo fino Hay que venir por estos lados Vengo de un barrio argentino Confiado p a mirarle a este v i d e o un desafío Me salío de mi niño y ahora estoy en libertad Y han pasado cinco años lejos de la oscuridad Yo convivo con la maldad, lo digo con autoridad Me faltan años de perdón para poder vivir en paz He visto más de todo aquello que puedas imaginar Por eso es que sufro de insomnio, no puedo encontrar la paz トレポロパーカンドメレバント、ユノマパーカンドエストイラピアド、イランケトロタンド、タントケメシ ento ディーアマンド。 Pazando la copa y f e So t e j a n d c u a paso por la esquina, a n siento d o、no、por、si、la poli mira. Siento que u m e adrenalina, siento n no t a la mira, mi miro si poli por q u e me vigilan. Los veo estacionar en doble、fila. me gusta bandolero el mambo, pa seguir pegándole a la caja. en esta casa siempre se trabaja. Y luego se festeja y se relaja, vengo de la clase baja, dándole clase en la la recortada dentro de faja, que nadie se、confunda. en primera segunda, puede fallar, pero esa así visilan, fila, gusta mambo pa' a la caja, casa trabaja, la baja, todas las barajas, la la faja pa' confunda, casa la la fallar carta nunca, los sigo yo y y y creando. con m i So cumpas, c a a r g n d n uhm, e calle es una buena s t r a culpa la una e r r a i e n t a pa' q uh, e te culta. Yo、sí、estoy agradecido por todo lo que culta, todo yo por lo si e que me muero ahora, mi trabajo está、cumplido. pero antes de eso, tengo que cumplir par de objetivos,、no、materiales pa llenar este quiero que me devuelva darle beso el porque desde que se ha ido, que mi alma、no、descansa, en queda poesía, vivido, vacío si mi cumplido cumplir conmigo, Dios ido, mi analicé mi vida ahora, trabajo no son cosas yo solo rato, largo, trago amargo no solo y y y y sé pasar un un alma par tiré para pa' la acá la pa' pa' ha la una balanza, esta no ファーゲントケノドエム、ポケンダンポリシーアリンラマドグダンボケデアゴデコミラケデゴッピ ado ソロアデントレラコミシェリアリンラマドダンボケデアゴデコミラケデゴッピ ado ソロアデントレラコミシェリアリンラマドグダンボケデアゴデコミラケデゴッピ ado ソロアデントレラコミシリアリンラマドグダンボケディアゴデコミラケデゴ ado ンラコミ スモーシーかいじょうぶ a